El León y saludos desde la sintonía De Berriozar y Retia Saludos desde la sintonía del 100.8 De la FM Estamos a jueves 22 de diciembre Del 2016 Son 4 los minutos que pasan el punto de las 6 de la tarde Y aquí comienza como cada semana Euskal Música, tu cita con la música local La música que se realiza en Euskal Herria En todos sus estilos musicales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 Todo ello en la página que tenemos en Facebook, facebook.com barra Música Berriozar y Ratia. El programa de hoy viene repleto de auténtica música de grupos que han sacado disco recientemente. Como por ejemplo Sudagar con ese álbum Maita Sunari Pasio Ya. También va a sonar Labrit con su tercer larga duración Sorchi. También tendremos a la formación de Nafarroa Ibakusa con su segundo larga duración Oyu Isilac O por ejemplo también sonarán la formación de Luvier, la formación de Ilumberri Alchatou Con su tercer larga duración Ekalen Inderlaz Aichinan Todo esto y mucho más durante estos próximos 90 minutos, todo esto y mucho más durante esta próxima hora y media en una nueva edición del programa Euskal Música, ya sabes, jueves en directo, fin de semana en redifusión de 6 a 7 y media de la tarde, toda la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales. Y vamos a comenzar el programa de Uscal Música y lo vamos a hacer con un disco bastante, bastante lento. Ese nuevo trabajo discográfico para la formación en Suta Gar. Hablamos del álbum Maitasu Narii. Pasio A, el amor, es el eje central de este nuevo trabajo discográfico para esta banda. Canciones más sensibles, más tranquilas, más íntimas, al estilo de las canciones suaves que han aparecido en toda su discografía musical. Es muy difícil definir el género, es simplemente su tagar de una manera más tranquila, sin perder la esencia y fuerza que le caracteriza en cualquier caso. Maita Sunari Pasio A pasión al amor Partiendo del amor, canciones que quieren llegar al corazón De la gente con sentimiento Y pasión, así es como han denominado Así es como presentaron Lo que es este nuevo larga duración Esta formación, Sutagar, lo dicho Regresa con nuevo trabajo discográfico Con un álbum mouse más pausado Con un álbum más tranquilo Maitasu Nari Pasio A Y del te extraemos los temas Iñois Esbesala y Soramena Música zakeman dizkidan aukeratu gabeko altxorre egaraketa gaixotasunak Xurttzeko gaitasun handia dute Pzaki ederregi Diñoiz ez bezala eta zulean haitortzea inoiz ez bezala maitakua dena ematea zeñonada xorien egaldi askeak ere dulzat bidea hey, La que tapenati beti besozabal Suen cabia beti orga Y ese vesala me taqua dicha sur esperralala meka tua dina hematea Eskatasun osoz barrua glasaitzeko ordua heldu da Dena intortzeko tenorea Eri hotzak urru nubaino lehen Sentimendua plazaratu Inoiz ez bezala. agua en la manera señor nada y yo sé la falta agua dichitas uno so hakakarren apar berrihonek atera konauko stalera olatitan zaro angal dutzi ondorek gertuago ikusten du zure txaldea solatan aña laia tañezera zu Nerekin nahi dezunekin ezaz du Gure arteko segun dugu bakoitzagaldu ez da di Horainak, geroa Malgau ez, zurekin ametxekin duen Nidez apetiko izango zinela Genais, ni gan dudas sinisten. Tas tutto ciclon tu arte, vere che pergoien sora mena. Ni edan una scarena che dehes tu. Zaini hau ez talia li zango Hain bestetan izan diot beldu, rari beldu Hain ditu eta jaurrera egiteko prel nago Sentimentua kaskatuz libre Zaini zango nauzu hemen gaur ere si si viste se ri echaron gabe orañar quiero ah margawes zurequina mechequuen mi Das tutto e ci tu arte Fede ca vien so'rame na pacawes Surekina Nire che izango Ni de naiz dico il sangue siniela Astenais ni ga nduda nean sin mister Das tutto tu arte Mere caer hoy en sora mena Sora mena Sora mena Sora mena Pues ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación, para Suta Gar, Nuevo trabajo discográfico, Maita Sunari Pashio Band, un estilo de música que, como has podido comprobar, pues... No lo tenemos aún Muy asimilado eh, Que venga de esta formación De Sutagar, y de la banda Sutagar nos vamos con otra mujer Otra mujer que ha cambiado la guitarra Por la música electrónica Hablamos de Labrit, que nos llega Desde la localidad Gipuzcuana de Usuril Desde muy joven esta mujer Se involucró en el mundo de la música Y ese deseo musical imperturbable Pues eh, quizá provenga de su madre Las canciones de su primer álbum paradisua editado bajo el sello discográfico Oyuka en el 2000 Resonaron insistentemente en las radios 18 meses más tarde En 2001 llegaría también bajo el Seiyoyuka El segundo trabajo discográfico Nori Egin Sho Ahora en 2016 15 años más tarde Regresa lo que es el álbum titulado SORCHI eh, Grabado en los estudios Ame de Mutriku En primavera y principios del verano del 2016 La Brit con este nuevo trabajo discográfico eh, SORCHI Regresa al panorama musical Con un estilo diferente, ya que lo que te vas a poder encontrar es más música electrónica que lo que venía tocando en sus dos anteriores trabajos, en 2000 y 2001 Hablamos de una labrit renovada y eso es lo que nos vamos a poder encontrar en este tercer larga duración Nos introducimos pues en este álbum titulado Sorchi y de él te extraemos los temas Egyaren Videan y Eranchun Bat Música Beru Pero... Ahí estaba sonando la música de la Brit, que vuelve a la carga musical, como puedes comprobar, con melodías más frescas, con música alegre, música bailable, con ayuda de muchas y variadas Programaciones mezcladas con su emocionante y dulce voz Ahí estaban dos de los temas Egyra en Videan y el tema eran Bat Donde también en este nuevo trabajo discográfico Nos podemos encontrar una versión del tema Maita Sunaren Paradisuan Murkilduta Extraído en lo que fue el segundo trabajo discográfico Editado en 2001 Nori shop Y del abril nos venimos hasta Nafarroa, nos venimos con la formación Ibakusha, ya que Oyu Isilak es el título del nuevo trabajo discográfico para esta banda. Grupo de metal alternativo de Iruña que lanza este nuevo trabajo bajo el sello discográfico GOR, grabado en Sex2B Studios, Alacrane Studios y Dark House Studios. En este nuevo trabajo nos podemos encontrar 10 nuevos temas donde la fuerza de la música acompaña a las historias desgarradoras que nos cuentan. Dunak es el single adelanto, que ya lo hemos podido escuchar muchas veces aquí en el programa Euskal Música donde se aprecia la evolución de la banda en estos dos años, desde que sacaron su primer larga duración en 2014 a Buktuak 6 lo dicho, regresan ahora en 2016 con sello discográfico sello de GOR, el álbum Oyu Isilak y del text traemos los temas Dunak y Isugean Pues ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico para Iñaki la guitarra, para Ander a la batería, para John a la guitarra, para Iñaki al bajo y para Silvia Guillén a voz, es decir, para Ibakusa con este álbum titulado Oyu Isilaka. Y de Ibakusa nos vamos con una banda que lleva ya un montón de años en esto de la música Hablamos de la formación del norte de Nafarroa Hablamos de esian ya que posiblemente haya firmado este que tengo en mis manos Uno de sus discos de mayor éxito Ya que las melodías son muy valiosas y porque han acertado al componerlas Este álbum, séptimo trabajo de la banda, lleva por título esian Y hay que decir también que la banda cumple 10 años Y para ello han preparado un trabajo de 9 canciones De las cuales 7 son de nuevo cuño Más dos versiones de las canciones Bersaitut y esinas Esinastu Que vienen con colaboraciones especiales Un disco peculiar para disfrutar De la celebración de los 10 años De esta formación del norte de Nafarroa Para disfrutar de los 10 años De la formación de Esian Nos introducimos en este álbum Y de él te extraemos los temas Serotic y Naiduguna Música en estado puro con este séptimo trabajo discográfico, álbum que han editado con motivo de su décimo aniversario y nos venimos a nafarroa, nos venimos más concretamente hasta Ilumberri hasta Lumbier, ya que Nos sorprendieron bastante al chatu con su primer larga duración Una joven banda de 15-16 años que ahora regresa al panorama musical con su tercer larga duración El álbum e Galen, Indarraz y China Un tercer trabajo discográfico más maduro Un tercer trabajo discográfico en el cual nos podemos encontrar las canciones más eh, preparadas Y en el cual nos podemos encontrar canciones como las que vamos a escuchar Es Garabeldur e Iruñan Zurekin Este y Lumberri, la formación al chatu, Ibai, Iker y Yulen que regresan al panorama musical con este tercer trabajo discográfico titulado Egalen, Interraz e China y con temas como Esgara Veldur e Iruña. Ya hace unas semanas el vocalista y guitarrista de la banda ya estuvo por aquí por Euskal Música para presentarnos dicho trabajo. Como también estuvo por aquí por Euskal Música también hace varias semanas a Yora Rentería para hablarnos de su nuevo trabajo discográfico a Ro y para hablarnos también que en 2017 se cumplirán ya 20 años de la formación de esta banda bilbaína, dos décadas de numerosos cambios tecnológicos que han modificado nuestra manera de relacionarnos, nuestros hábitos de consumo y que han servido también para instaurar la dictadura de lo inmediato y lo efímero. Pero si amáis, han sabido adaptarse a los nuevos tiempos a la vez que mantenían los pies en la tierra y siguen 20 años de 20 años después con lo que es su misma actividad. Eh, formación, este álbum Octavo disco de estudio, se llamáis Arro Orgullosos, en el cual te puedes encontrar 15 nuevos temas, producidos de nuevo Por el inglés Type allen que ya Trabajará con ellos en su anterior Álbum, Da, del 2013 Este cuarteto, se llamáis Que en 2017 soplarán nada más Y a menos que 20 velas 20 años, disfrutando De esta buena música, que nos trae Ayuda Rentería y toda su gente Nos introducimos en este álbum arro Y de él te extraemos los temas, Galaxias sorroan, ieguzkira beti! con este estilo musical, un estilo musical que les ha dado, como has podido comprobar, pues muchas alegrías, porque son 20 años los que llevan juntos, son 20 años con la misma formación y el año que viene lo van a celebrar por todo lo alto en su vigésimo aniversario, eso es por lo menos nos que nos lo que nos contó eh Ayora Rentería de Seamais en la entrevista que tuvimos hace varios días para presentarnos este su álbum titulado Arro y nos vamos hasta Caparroso, nos vamos con una formación caso aparte, la semana pasada ya estuvieron por aquí tres de los componentes de la banda para hablarnos de su primera larga duración, el mundo va mal, para hablarnos de su trayectoria musical y para hablarnos de sus conciertos Hoy lo que nos queda es escuchar y disfrutar dos de los temas, marionetas y el mundo va mal. Desde Caparrosa o esta banda que va a dar mucho de que hablar, caso aparte, con ese álbum El Mundo va mal, ahí estaban dos de los temas incluidos en ese su álbum, Marionetas y el tema que da título al álbum El Mundo va mal. Recuerda que si entras en Facebook ya sabes lo que tienes que hacer, hacerte amigo de esta banda de caso aparte y por solo 6 euros puedes... Eh, disfrutar de este disco En tu casa Y de caso aparte nos vamos con Saiko Que es un proyecto del grupo planeado en 2013 Por los veteranos músicos Aguayiko y Xavi Aracama Hay que comentar que empezaron a fichar A un montón de músicos Al final se juntaron nada más y nada menos que 8 Bajo la denominación De origen, Saiko David Zaguayo de Caos Etírico Y de Caótico, Xavi Aracama de Triquicio Y She Shatek Alfonso Aguayo de Desterrados Caos Etílico o Caótico Aich Bujanda de Segada Garagardo Gudá o Arrebote Asier de Potato Gasteiz Bisban o la Orquesta Sinfónica EHME o Xavi Celaya de Estupenda Jones junto a Mikaelsan de Beta Garry y Joel Márquez de la banda municipal de Agurain y de las formaciones de montón psycho grabó el Isco Therapy en los estudios IGAIN entre el 10 de enero del 2014 y el 14 de febrero de ese mismo año con Ari a Reggae como técnico de sonido Saiko pone el título Serapi a lo que es su primer disco Saiko es una buena maquinaria para facturar un humedoso Triki Punk Haya, el Punk da cobertura total a Saiko, pero destellos de rock, ska y hardcore no faltan a la fiesta fomentada por la Triki, con su fortaleza de gestionar y crear melodías y encanto Punk Rock junto a Trick Trisha es lo que nos vamos a poder encontrar en este álbum, el álbum Therapy de Psycho y del de extraemos los temas Nacido en Mundua y el tema Esta es mi banda. Horrelako gauzak eskutatu nahi dituzte, baina hemen gaur egure indarrak lotzeko. Pues ahí está esta formación del 2013, Saiko, que un año más tarde, en el 2014, publicaban este primer larga duración titulado Terapia. Ahí estaban dos de los temas, el tema Nació en Mundua y el tema Esta es Terapia. Mi banda, ¿y qué te parece si ahora Durante estos uh, próximos minutos Nos vamos a disfrutar de un directo Nos vamos a disfrutar nuevamente De la formación del norte de Nafarroa, de Escian, nos vamos a ir Hasta el quinto disco, el primero En directo, Susenean Emen Etaorain, se trata de De un trabajo especial presentado en soporte CD y DVD de larga duración y en formato digipack a través del que podemos disfrutar de la esencia de la banda, sus canciones enérgicas, su actitud solidaria y su vitalidad. El DVD ofrece la grabación del emblemático concierto de Guernica del pasado 14 de agosto del 2012, mientras que el CD, lo que vamos a escuchar, aparte de la grabación de Guernica, consta también de otros cortes grabados también en directo. Así que vamos a disfrutar de esta formación de esian con este álbum en directo. ¡Emen e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 y en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde comentarte que el próximo jueves acabamos lo que es este año 2016, será 29 de diciembre y lo vamos a hacer con un especial, lo vamos a hacer con el especial dedicado a la banda Sutagar, hasta entonces saludos, a disfrutar de la semana agur, que tanto pasa Tienpo que estar Los regionalistas Sin parar de rascarse Y no saben lo que les pica El viejo castillo cayó Con sus muros de piedra Volvió a salir el sol Okay, Gero En del 2016 concluimos el año con un programa especial. ¡Oh, hey! Especial dedicado a la banda Ibarriza Sutacar. ¡Oh, hey! Repasaremos toda la trayectoria musical de la banda y además escucharemos fragmentos de entrevistas sacadas de YouTube. ¡Oh, hey!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 Gertzik especha, bidea alain zulta Gertzik especha, bidea alain zulta y ratear en el 100.8 de FM